え。Eh Buen día.、Eh, hay varios cronogramas de NANCES. Generalmente, hasta el último día del mes, hay pagos diferentes.、Eh, la semana pasada empezó el cronograma de pagos a pensiones no contributivas. Esta semana empieza el cronograma de pagos a las jubilaciones eh, mínimas, eh, que se suma con el bono de 17 mil pesos, más un suplemento por el aumento del salario mínimo vital inmóvil, que este, para que llegue al 82%. Eh, bueno, se va a pagar un bono de 15 mil pesos este mes, 21 mil pesos el mes que viene.、Eh, el bono que hablábamos primero de 17 mil pesos es para las jubilaciones entre una y dos mínimas y es proporcional. Y el otro del que hablamos ahora, que es entre el de 15 este mes y 21 el mes que viene, es para aquellas jubilaciones que hayan accedido, para aquellas personas que hayan accedido a su jubilación sin este, tener que realizar una moratoria, es decir, para personas cuya jubilación. Se compone de sus 30 años o más de aportes. Bien, en este caso, bueno, comienza el día de hoy y se va a extender durante toda la semana. Esto es por número de DNI. Claro, es el mismo cronograma que las jubilaciones, es por número de DNI, arranca hoy con 0 y 1. Bien, y continúa entonces toda la semana, respectivamente, así. Sí, sí, hasta llegar al 9. Bien, ¿se tiene una idea de que en el país bueno, se va a alcanzar a más de un millón de jubilados? ¿Se tiene、sí. más o menos idea s aquí en Vietnam cuántos acceden a este beneficio? Mira, nosotros、eh, llevamos una correlación entre el porcentaje de habitantes que tenemos en, en, en Río Negro. Nosotros representamos el 1,5 de habitantes del total país. Este, y dentro de eso, en Vietnam, el 10%. Así que, bueno, eso es más o menos、eh, Una idea aproximada. Nosotros no llevamos estadísticas de, de, de, de las prestaciones de ANSES este, que tienen que ver específicamente con Viedma, si s、si、hay una idea de lo que es、eh, toda la, la provincia de Río Nero, g porque bueno, e son t s s o muchísimas la, las prestaciones que, que, que, que otorga o que brinda ANSES. Bien, bueno, imagino que igual para las personas que están escuchando es una buena noticia saber que esta semana van a, van a tener. Sí, este... y cada uno conoce la. Su característica, la característica de su jubilación, y entiende entonces、eh, si le corresponden los dos bonos o solo uno. Los montos eh, actualmente eh, de, de jubilaciones mínimas se ven incrementados por este tipo de, de suplementos o de adicionales, y además、eh, tengamos en cuenta que mucha de la información viene de、eh, Buenos Aires, capital federal, generalmente, y no tiene en cuenta、eh, la zona desfavorable, que son u n t a 40% extra para nuestros jubilados y jubiladas. Bien, bueno, Evelyn, quiero también aprovechar para, para que le comentes un poco a, a toda la comunidad aquí que, bueno, desde ANSES se viene trabajando también con un operativo especial todos los sábados para lo que tiene que ver con、eh, un, inscribirse ¿no? en un crédito. Sí,、eh, se hizo el lanzamiento, relanzamiento en realidad de, de la prestación de créditos para jubilados y pensionados. Se incrementa el monto a otorgar、eh, que anteriormente era de. 200 mil pesos y pasa a 400 mil pesos, manteniendo la tasa, una tasa realmente muy baja, que es del 29%, y un monto que te permite este, realizar determinados、eh, gastos que por ahí son imprevistos dentro de, de, de lo que es la economía habitual.、Eh, bueno, apenas sale esto, la demanda, por supuesto, se incrementó muchísimo. Nosotros teníamos、eh, un promedio de 20 turnos diarios para créditos, lo aumentamos a 38. Diarios.、Eh, no obstante, eso seguíamos teniendo una altísima demanda, por lo que se hicieron operativos todos los sábados. Este es el cuarto sábado. Tenemos un. Eh, una oferta de turnos entre 48 y 77, depende e l sábado.、Eh, y bueno, déjame que aproveche esta oportunidad para pedirle a aquellos jubilados y pensionados que sacan el turno que no falten, porque la verdad que la demanda es muy alta. La persona que saca un turno le impide y no viene a sacar su, su, su crédito, después falta el turno, le impide a otra persona poder acceder a, a ese turno. Nosotros hacemos、eh, nuestro máximo esfuerzo, de hecho, hay empleados que están viniendo. A trabajar hace ya cuatro sábados, este, además de su, de, su, de su horario habitual, ¿no? y lo hacen para que este, podamos de alguna manera cubrir en la gran demanda que hay de, de esta prestación específica que son los créditos. Pero tenemos un ausentismo que va entre el 15 y el 20% todos los días, de gente que ha sacado su turno y después no viene. El turno es necesario, nosotros no podemos hacer un, un crédito sin turno, de hecho, hasta te lo impide el sistema, porque se necesita、eh, una. Programación, una proyección de cuánta cantidad de dinero se va a otorgar en créditos, entonces esto se maneja a través de los turnos. Bien, entonces, bueno,、eh, importantísimo eso, entonces a v i s a r a la comunidad que tienen que escribir sí o sí por la página de ANSES para otorgarle el turno que se le da los días sábados o durante la semana también se atiende. Durante la semana tenemos 38 turnos diarios y, durante, y, y además agregamos los sábados.、Eh, aquel, aquella persona que no tiene por ahí acceso a internet o se le dificulta, puede venir a. Hasta la oficina, este, bueno, y si hay、eh, disponibilidad de turnos, se va de acá con, con, con su turno. Generalmente, todos los días se renuevan estos nuevos 38 turnos. Esperamos que con, con este volumen de, con esta inyección de oferta que, que hemos hecho, baje un poquito la, la demanda y ya se estabilice un poco más. Bueno, imagino que el primer mes sí es como bastante,、claro. pasa eso, ¿no? Se, la, la demanda sube muchísimo y, bueno, a medida que pasan las semanas, por lo menos se va p a c i g u a n d o un poco. Claro, toda esta gente que ya lo ha ido sacando, v e l Que tiene un turno, ya tiene el cupo cubierto de los 400 mil pesos, así que no va a poder volver a sacar digamos, este, el turno. Y creemos que, que ya en, en, en este momento hay otras provincias que ya se ha estabilizado bastante este, y, y bueno, volvió como medio a la normalidad del, el, la demanda de, turn, de, de turnos para créditos. Acá todavía está bastante alta. Bueno, muchísimas gracias entonces, Evelyn. Te agradecemos por bueno, llevar un poco también el panorama de cómo se viene trabajando ¿no? aquí desde l a n c e s Y bueno, por supuesto, dejar la invitación abierta para que se acerquen a, para más información aquí a las oficinas. Sí, sí, no hay problema. Nosotros de 8 a 14 horas se r e a l i z a cualquier tipo de consultas. Este, eso sí es sin turno. v e n í s a c a su número. Eh, también reitero, nosotros no manejamos la, la demanda de las personas. Por ahí sacas un, un numerito y tenés 50 personas adelante. Bueno, hay que atenderlas a todas.、Eh, pero bueno, si, si tienen solo una consulta sin necesidad de hacer trámite, se puede venir sin turno con el DNI a, a realizar esa consulta.